Gallery Yellow Era así una vez En una buena época Vivía un joven muchacho de unos 18 años Llamado Tom Tiber Tom era una persona perezosa Y trabajaba en la granja del infame señor Old MacDonald Bueno, técnicamente Él era su empleado Pero descansaba todo el día Y no hacía ningún trabajo Y siempre tenía alguna excusa Un domingo por la noche, mientras Tom caminaba por el campo De repente, escuchó a alguien llorar ¡Ayudadme! ¡Ayudadme! ¡Estoy atrapado! ¿Quién será ese? Hola, soy yo, y Yellow Ayúdame, querido amigo Ay, otra vez no Dime, ¿por qué no puedo caminar aquí tranquilo? Los gritos eran cada vez más fuertes y retumbaban en medio de la calma. ¡Oh, la piedra! ¡Es una gran piedra! ¡Oh, la piedra de ahí arriba! Sí, espera, ya voy. Tom caminó hacia la dirección de los gritos y pronto se encontró con una roca donde, iluminado por la luna, había un enano. Uh. ¡Oh, por favor, buen muchacho, ayúdame! ¡Mi pierna está atrapada debajo de la roca! Sí, claro, pero deja de quejarte ¡Dios mío, qué pesado! Tom movió cuidadosamente la roca y pronto la pierna del enano quedó liberada ¡Oh, tú eres un ángel! ¡Ah, soy libre otra vez! Muy bien, señor enano Pero ahora a largo de aquí. Oh, mi nombre es Yallery Yellow, por si no lo has escuchado antes. Y de acuerdo, está bien, me iré. Pero primero, déjame pagarte por tu noble acto. Pídeme lo que sea y haré que se convierta en realidad. ¿Lo que sea? Sí, cualquier cosa. ¿Necesitas una esposa? ¿Mucho oro? ¿Una vida en la que no tengas que trabajar? Ya tengo esposa y es la persona más bella del mundo. Así que gracias, pero eso no me hace falta. Vale, entonces puedo darte mucho oro. Mm, ¿Sabes qué? Has dicho algo. De no tener que trabajar nunca más. Eso creo que me gustaría mucho. Entonces que así sea. Mañana... Cuando vayas a trabajar, cierra los ojos y di, yaleri, yaleri, gran yaleri. Eh, creo que no quiero decir eso. Oh, vale. Di solo, yaleri, yaleri, y tu deseo se hará realidad. Ahora me tengo que ir. Adiós. Y salió corriendo, y desapareció en medio de la noche. Tom se rascó la cabeza y luego, encogiéndose de hombros, siguió caminando. Al día siguiente, cuando Tom llegó a la granja El señor McDonald dijo Tom, hijo, por favor, ve a la cocina y lava los platos Ay, Sí, señor Y Tom fue a la cocina Tan pronto como abrió la puerta Encontró un montón de platos que había que limpiar Estaba horrorizado Oh, Dios mío Esto me va a llevar todo el día De repente, recordó Su encuentro con Yallery y la noche anterior. Mmm. Veamos si funciona. Yallery, Yallery. Y tan pronto como dijo aquello, el agua del grifo comenzó a fluir. Los cubos volaron y luego comenzaron a llenarse. Pronto las escobas estaban limpiando el suelo, mientras que los estropajos comenzaron a limpiar los utensilios. Toma estaba atónita. ¡Guau! Esto funciona. Gracias, Yalerie. En poco tiempo, la cocina estaba tan limpia y ordenada como jamás había estado antes. Bueno, esto es increíble. Señor McDonald, allá voy. Tom se frotó las manos y salió orgulloso de la cocina. Fue a ver al señor McDonald y le anunció que el trabajo estaba hecho. ¿Hecho? ¿Tan pronto? ¿Estás seguro de que no estás soñando despierto? Bueno... Vaya y compruébelo usted mismo Está bien, lo haré El señor McDonald fue a revisar la cocina Y se sorprendió al ver lo limpia y ordenada que estaba Comida con patatas y bebidas Este lugar está realmente brillante Buen trabajo, Tom Bien, estás listo para convertirte en el empleado del mes Estoy orgulloso de ti <risa> Gracias, señor Rob, otro trabajador de la granja, muy trabajador y dedicado, sintió que aquello era muy sospechoso. Decidió guardar silencio y llegar al fondo de aquel asunto. Y así, a la mañana siguiente, Tom entró en la cocina y pronunció las palabras mágicas. Yaleri, yaleri. Y al igual que el día anterior, el trabajo se hizo solo. Tom estaba muy contento pero ignoraba el hecho de que Rob estaba observando todo en secreto desde la ventana. ¡Dios mío! ¿tomes un hechicero! Tengo que ir a informar al señor McDonald. Señor McDonald, señor. Tengo noticias para usted, señor. Y Rob le contó todo lo que había visto. Plato combinado con ensalada y helado. Así es como lo está haciendo un hechicero no es bienvenido aquí. ¡Vámonos! Hola, señor hechicero. Ya sé lo que estás haciendo. ¿Hechicero? Uh, yo puedo explicarlo todo. Yo... Uh, es una extraña historia. La otra noche, cuando yo... Ya basta, Tom. No necesitamos hechiceros ni magos en mi granja. Necesito gente trabajadora. No gente falsa. Que use la magia para hacer su trabajo. Pero... ...que tire de malo un poco de magia, ¿eh? Estoy haciendo el trabajo. No es mi obligación, solo hago mi trabajo. ¡No! Eso no es así en absoluto. Rob y los demás trabajan muy duro para mantener la granja... ...y para alimentar a sus familias. Tú nunca haces ningún trabajo y siempre pones excusas. ¿Y ahora estás usando magia? Pero... Es suficiente... Tus servicios ya no son necesarios aquí Pero, ¿qué pasa con mi familia? ¿Cómo les doy de comer? Eres un hechicero Encontrarás otro trabajo fácilmente Bueno, ¿sabe qué? Tiene razón No necesito este estúpido trabajo Encontraré uno mejor Y Tom recogió su bolso y se fue Durante los días siguientes, Tom hizo todo lo posible para encontrar un trabajo Pero la noticia de que era un hechicero se había extendido tan rápido Que nadie estaba dispuesto a darle un trabajo Abatido, Tom fue al campo una noche y llamó a Yallery Yellow Yallery Yellow! ¡Oye, ¿dónde estás? De repente, se dio cuenta de que Yallery estaba detrás de él Tom estaba un poco sorprendido por verle con barba No recordaba que llevases barba Oh, bueno, uh, <risa> uh, yo estaba... bueno, ya ves, uh, yo estaba... Oye, no importa, escucha, necesito tu ayuda ¿Ayuda? Ya te ayudé la última vez, ¿no te ha servido de nada? ¿Servirme de algo? Me han despedido de la granja porque pensaban que soy un hechicero Y ahora todo el pueblo piensa que soy un hechicero y nadie me da trabajo ¿Qué tengo que hacer, dime? ¡Ayúdame, Yallery. ¿Y qué quieres que yo haga? Bueno, deshaz todo esto. Quiero mi vida anterior. Prometo que trabajaré duro y ganaré mi pan como todo el mundo. Quiero ser conocido como Tony Triver, el trabajador de McDonald's. No por ser un hechicero. Por favor, Yallery. por favor. ¿Estás seguro? Porque no podré deshacer el hechizo otra vez. Sí, estoy seguro ¡De acuerdo! ¡Como quieras! Ya le di, chasqueó los dedos y sonrió Ya está hecho ¿Qué? ¿Qué está hecho? Efectivamente, así es, está hecho Nadie recordará lo que hiciste la última vez en la cocina La gente olvidará que eres un hechicero ¿Así de simple? Eh, ¡Exacto! ¿Y el señor McDonald? ¿Ha olvidado que me ha despedido? ¡Sí! ¡Oh! Eres increíble, ¿sabes? Eh, gracias. Gracias, Yaleli. Me tengo que ir. ¡Adiós! Oye, ¿a dónde vas? A ver al señor McDonald y confirmar que todavía tengo trabajo. Pero tienes que confiar en mí. Y confío, pero aún así... ¡Adiós, amigo! ¡Big Mac con queso extra y papas fritas! Tom pronto llegó a la granja del señor McDonald... Y llamó a su puerta. La puerta se abrió lentamente. Y allí estaba el señor McDonald. Parecía un poco nervioso. Uh, sí, uh, Tom, ¿pero qué te trae por aquí a estas horas? Señor, le prometo que voy a trabajar duro. Daré lo mejor de mí. Le prometo que no volveré a ser perezoso. Por favor, devuélvame mi trabajo. ¿Devolverte el trabajo? ¿Pero de qué estás hablando? Ah, vale, ha funcionado uh, <ríe> uh, Bueno, acabo de tener una pesadilla Nos vemos mañana, adiós uh, Bien, adiós chico Y a partir del día siguiente Tom trabajó tan duro como todos los demás Se había dado cuenta de que uno no debería depender de nadie para hacer su propio trabajo Y en cuanto al señor McDonald. Bueno, estaba muy contento porque le había enseñado a Tom la lección que necesitaba aprender.